Ey, bailando en la calle como los boys. Aquí no hay chimeneas, las neas son Santa Claus. Los niños ya no creen en los reyes magos, solo esperan cada año a los alcoholíricos. Hey, Trajimos coro, incienso y mirra, prenda el fogón, que rueden las birras leña para el carbón y arrozarevilla. Que turra, detectamos la clase turista. Cuando no entienden, si les digo que tinketan, no hay traducción. Criminales, nan, monte falso flor, Lavamos plata sin sofrán, no son marihuaneros, mi compa, y Hasta esquina le decimos la zona wifi. Un chorro de cuenta del chirrete. Cubran al parcero, se le juntaron los fletes. Sancocho, papa y yuca, grillas y grilletes. Ella salió del buen pastor y farrea con brazalete. Diciembre me que a mí. La carne para llevar, después de quien vale, queda grande el pico. París la hiena se está de en, en la 9-12 hay un reten, te van a poner a perder que piojero, Robin Hood. Si vienes te van a robar, vacuna para los que no hay, el meme que va mal es que bla, bla, bla. Recorre tu camino, como lo hacías esa vez con tu vecino. Ay. Volumen. Nos gusta el alboroto, como los topos felices en este roto. Los ricos en diciembre se van y nosotros no cambiamos por nada. El rancho de la abuela el 24. De Manrique a Campo Loco, mucho, Aranjuez te queda choto. La calle embajada, vivimos macaneados. Nadie aguanta hambre, comen callaos. Sornero, sin tanta chachara. El fierro Bonaparo, si viene Laura, no azara exclamó la princesa con la decencia de Octavio Mesa faltan cinco para las 12 le digo feliz año a todo el mundo en cada roce gritando en cacerola al presidente, a todo marranz le llega su diciembre no paran de reír la It's